Vamos a charlar con Rita Zoublet, eh, de APANI. Eh, Rita, buenos días. Pali Cucharini y Julio Santarelli, te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Eh, Rita, estarás feliz, me imagino, con lo que pasó hoy a la madrugada en la Cámara de Diputados. Sí, claro. Estamos, estamos felices. Eh, ha sido una larga lucha que han llevado adelante compañeras y compañeros militantes por los derechos humanos y los derechos, perdón, de los animales, eh, y bueno, estamos felices. La verdad que justo ayer estábamos en una reunión de nuestra institución y, y estábamos con mucha expectativa, pero también con un poco de temor, porque fue una votación ajustada, ¿no? Mm. Eh, si no recuerdo mal, creo que fue 77 a favor y 74 en contra, o sea que y hubo varias abstenciones, así que... Pero bueno, ya, ya es ley, por suerte el presidente de la Nación, este en este sentido ha planteado su posición muy clara de que está en contra de las carreras de Galgo así que la ley va a tener una... Un, un final, eh, por lo menos, este, feliz en cuanto a que vamos a tener un marco legal para poder accionar ante las carreras clandestinas. Eh, ¿Carreras de Galgo que se hacen en la provincia de La Pampa? Hay que decirlo así. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Eh, el, el debate eh, excede el tema de galgos. Mm. Yo creo que como sociedad el debate que se debe instalar es si, no solamente si es legal, sino si es ético la utilización y explotación de los animales bajo una denominación, una pseudo-denominación de deporte o tradición. Y por eso como protectoras nosotros no nos quedamos solamente con, con lograr la prohibición de la carrera de galgos. Eh, nuestra, nuestros objetivos van más allá. Sabemos que son pasos que llevan mucho tiempo, así como proteccionistas en, en España que están logrando que en muchas capitales se prohíba la carrera de toros. Uh -huh. eh, bajo el lema de la cultura también este, eh, allí se lleva a cabo esa práctica que realmente es repudiable desde todo punto de vista. Y bueno, nosotros sabemos acá que en el país y a nuestra provincia con sus particularidades tenemos eh, un desafío más que importante. Eh, sabemos que desde el gobierno se dan clases este, y charlas por la casa con Las al acecho, con todo lo que ello significa, que, que ahora se forma una asociación de cazadores para proteger los que ellos consideran que es su trabajo, es decir, hay una estructura comercial turística, donde la pampa se sigue vendiendo no por su paisaje, por su naturaleza, sino por la cacería. Eh, o sea que es un, un largo camino difícil, porque aparte no somos ingenuas. Quienes estamos con los animales no somos cuatro, cinco, seis locas o locos que nos abocamos al tema de los perros y los gatos y desconocemos el resto de la realidad. Hay intereses económicos. Mm -hmm. Muchísimos. En las carreras de galgos no hay monedas, ¿eh? No, no, no. Se hay muero, hay mu muchísimo dinero ¿Mm? que constituyen eh, estas estas este, actividades clandestinas, mafiosas, y, y sabemos que el, el pobre que lleva su galguero no es el que se lleva el botín, ¿eh? ¿Rita? lo llevan los organizadores y muchísimo dinero que aparte no tributan. Rita, eh, ¿pudiste escuchar el, la, el debate ayer en la Cámara de Diputados? No, no, no, no. Ah. No porque precisamente estaban, eh, estábamos en una reunión eh, de la institución y bueno, tampoco queríamos... Había escuchado a Victoria Donda en, en una parte a la tarde porque estuve buscando este, informarme y, y bueno, eh, digamos, las la, la razones que sostienen a quienes apoyan es nada más que ver al animal como un sujeto de derecho en contra de la explotación animal bajo, un insisto, una pseudo denominación de, de actividad tradicional, cultural, deportiva, lo que sea, y en esto, insisto, incluyo desde la carrera de caballos, el pato, eh, todo lo que involucre eh, a los animales, y, y del lado de los que se oponían Algunos sectores sostienen que era importante la regulación de las carreras de galgos. Eh, acá estamos en un país donde nadie controla nada, difícilmente se pueda controlar. Sí. El Estado no puede permitir eh, regular una, un delito. Te iba a eh, preguntar, ¿sabes por qué Rita? Porque eh, hubo una encendida defensa de las carreras de galgos de la diputada del Frente para la Victoria, Diana. Vergonzoso. Diana Conti. Diana Conti. ¿Te, sí, sí, te no, hago sí. escuchar el fragmento? A ver, por favor. Y, y después me, me comentás, a ver, ¿qué opinas. No se está votando ahora la prohibición de la carrera de los galgos. Se está prohibe <coughs> votando la criminalización de argentinos y argentinas. La mayoría de bien que encuentran un trabajo digno en ese tipo de actividad. Así que no se me coman las propagandistas... ...que están pasando en la tele, porque esa no es la única verdad. Para no ser pasional, son tres los motivos por los cuales esta ley es bochornosa. En primer lugar, las autonomías provinciales no han delegado en este Congreso Nacional... ...ni las facultades... Ahí escuchamos eh, principalmente lo que dice de que es un trabajo, un trabajo digno. digno. Sí, sí. El tipo de actividad. Bueno, ese es uno de los argumentos de los de los este, galgueros y de los que están en las organizaciones de, de las carreras y de los veterinarios que, que sacan su buena tajada en esto, ¿no? Que dicen que mucha gente va a dejar, eh, va a perder su trabajo. La verdad que este no es un trabajo. La, eh, la realidad es que no es un trabajo y mucho menos digno, porque el trabajo tiene que ver con una remuneración, un reconocimiento a una función que, que realiza el sujeto, no que, que lleva adelante a un animal que es explotado hasta la muerte. Entonces, eh, todos tenemos nuestros trabajos y sabemos que recibimos una remuneración a partir de nuestra actividad, pero no... Puede ser trabajo, es como considerar la prostitución como un trabajo digno. Eh, se prohíbe o, o se prohíben los cabarets, también tuvimos una discusión aquí en la provincia de La Pampa y muchos estaban en contra porque decían que le estaban sacando el trabajo a, a las mujeres en situación de calle. La verdad que, que habría que preguntarle a la diputada eh, ¿a, qué, a qué llama trabajo digno la explotación animal, la utilización de drogas. El otro día vimos un allanamiento de la policía en una carrera clandestina que proteccionistas habían denunciado, hacía 40 grados, prohibieron las carreras y mientras ellos debatían con la policía para llevar adelante una práctica que estaba prohibida porque era una carrera clandestina, los, los galgos estaban en las jaulas con 40 grados. Y, y esto es un, un puntito de todo lo que pasa con un galgo en manos de galgueros. Rita, ¿qué diferencia hay entre las carreras de galgos y las carreras de caballos? Ninguna. Ninguna. Si vos me preguntás, vos estás en contra de las carreras de caballos, y te digo, estamos en contra de las carreras de, de caballo, Estamos en contra de la jineteada y de la domada. Mm. Estamos en contra del pato. Nosotros estamos en contra de todo aquello que, como en su momento la atracción de sangre, que bueno, ahí Diana Conte diría le estamos sacando el trabajo a la gente, ¿no? Porque se prohíbe la atracción a sangre, que sabemos que es el carro tirado por caballos, ¿no? Para los, no. los este, las personas que, que recogen basura, que hacen changaritas y todo ese tipo de changas. Así que para nosotros no hay diferencia. Bien, Rita. No nos importa que mucha gente de la que tiene, de, de los que tienen galgos son humildes, pero los que ganan no, no es el galgo pobre, el galguero pobre. Bien, Rita. Gana el galguero que tiene galgos comprados afuera, que tiene gente que los prepara, que tiene su médico veterinario. Eh, los propios galgueros van y compran medicación y hacen Eh, ...pastas que le dan a sus perros antes de las carreras... ...y lo sabemos por veterinarios de acá de Santa Rosa. Bien, Rita, queríamos tener la opinión tuya eh, sobre bueno, esta media sanción... ...que tiene este, prohibición de carreras de galgo en todo el país. Sí, nosotros sabemos que esto es un proceso largo... Mm. ...y permíteme la comparación, es más o menos como en la prohibición... ...de la pirotecnia, la ley no alcanza. Mm. Esto es un trabajo a conciencia, va a llevar tiempo... Eh, sabemos que va a haber descarte, que puede pasar cualquier cosa con el enojo de los galleros, esperemos que no, que hagan honor a lo que dicen, que los tienen los perros como hijos, así que esperamos que igual los cuiden, que los contengan y bueno, y que esperen a que terminen su ciclo de vida como corresponde. Y celebramos por supuesto que tengamos ya una ley, porque hace bien a nuestra sociedad saber que empezamos a respetar los derechos de los animales. Gracias, Rita. A vos. Bien. Hasta luego. La palabra de Rita Zoublet, dirigente de APANI, la Asociación Protectora de Animales.